Esta semana vamos a entregar por implementes del tiempo, no hemos entregado el Centro de Salud de San Martín de Porres. Esta semana vamos a entregar en conmemoración a los 77 años de la creación de la provincia de San Nosotros somos capital, como capital tenemos que entregar obras que beneficien, porque salud va a beneficiar a todo el norte. Ojalá podamos entregar también el Centro Tecnológico de Apoyo al productor agropecuario del Norte. Tenemos listo para entregar. Tenemos para entregar muchas obras en conmemoración al 2 de diciembre, que antes lo veíamos como aniversario nuestro de los montereños, sin embargo es de la provincia. Y como somos capital, como capital no podemos quedar indiferentes, tenemos que entregar obras a lo grande tenemos muchas obras que van a beneficiar a nivel, a nivel del norte como también aquí a nivel de Montero quiero pedirles queridos médicos directores que están acá ayúdenme a economizar en la economía del pueblo y hay veces en los centros de salud paso de día está con luz está chorreando los grifos los administradores o las administradoras con los guardias, serenos, porteros, deben trabajar controlando eso. Porque si no, resguardamos esa plata de los servicios básicos, que pareciera insignificante, pero se paga un montón de plata. Podemos equipar más a los centros con esa plata, en vez de estar regalando plata a la CRE, plata a Cosmol, porque algo que chorrea, Es plata compañeros poco que alumbra es plata esta semana también queremos emprender ya nosotros con la iluminación de los leds queremos cambiar en el centro aparte de que es opaco ya ellas pasaron de moda acompando pues, ustedes cada cada año cambian de uniforme menor el uniforme que está de moda pasa y lo mismo estas pantallas han sido útiles en nuestro en aquellos tiempos ahora ya tenemos que renovar Estamos corriendo junto con Santa Cruz, si ustedes se dan cuenta. Santa Cruz que maneja 3.000 millones y nosotros que manejamos 190 millones. Somos chiquitos, pero también somos una ciudad. Como tal tenemos que actuar como ciudad. Ojalá podamos hacerlo. Esta semana nosotros queremos firmar el contrato e inmediatamente colocar la luminaria, economizar Hay zonas como la plaza central de 250 vatios. La plaza está bien iluminada, pero 250 cada pantalla gasta. ¿cuánto cree que se paga? entonces si desde ahí estamos mirando el consumo entonces tenemos que también ahorrar en los centros de salud en las escuelas, en los escuela. colegios en este caso en sus centros de salud